Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Saludos. Tras esa presentación inicial de nuestro director, Juan Cabezas, pues entramos ya en materia, ¿verdad? Con la información que tenemos preparada. Efectivamente. Nos vamos a centrar ahora en un evento, eh, yo diría que bastante relevante en el mundo del derecho y que además se celebra en alama Ah, sí, hablamos de la entrega del premio Eduardo de Hinojosa 2025, un galardón importante, claro, porque pone el foco en la investigación, bueno, en la investigación de calidad dentro del derecho. Exacto. La fecha clave para que la gente lo sepa es el próximo jueves 27 de noviembre de 2025. A mediodía, a las 12. A las 12. ¿Y el lugar? Pues mira, el lugar elegido es el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama de Granada, un escenario, vamos, acorde a la relevancia del premio. Imagino que se espera una concurrencia notable, ¿no? Figuras destacadas del ámbito académico, profesional… Así es. Así es. Contará con la presencia del alcalde de alama Jesús Subindia Olmos. Y también, fíjate, de los decanos de las Facultades de Derecho de Granada y Almería. Ah, mira, qué bien. Sí, José Luis Pérez Serrabona y Fátima Pérez Ferrer. Su asistencia, pues bueno, subraya el prestigio académico de este reconocimiento. Claro, le da empaque. Y además de ellos, también participarán eh, representantes de asociaciones, ¿verdad? Vinculadas al derecho, a la universidad. Correcto. Estarán Ignacio Benítez Ortúzar, que es el presidente de alama Universitaria. Y Adolfo Sánchez Hidalgo, que está al frente del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas. Vale. Una representación que, bueno, que da idea del peso específico de este premio en el sector. Entendido el marco, sí. Vayamos entonces al núcleo del asunto, las investigaciones premiadas. ¿Qué trabajos se reconocen este año? Pues mira, se premian dos categorías, dos modalidades. Primero, la de monografía jurídica. Uh -huh. La galardonada es Esther barrete Morales, que es doctora en Derecho por la Universidad de Almería. ¿Y sobre qué trata su su trabajo. ¿Qué tema ha investigado? Pues su monografía se titula Análisis dogmático y jurisprudencial del delito de administración desleal en el Código Penal español. Uf, administración desleal. Sí, aborda por tanto el estudio tanto de la ley, la dogmática como de las sentencias judiciales, la jurisprudencia, sobre la mala gestión de bienes ajenos. Un tema, bueno, de gran actualidad e impacto, ¿eh? En el ámbito empresarial y penal. Ciertamente, es que la administración desleal es un concepto que resuena bastante últimamente. En debates sobre responsabilidad corporativa y demás, profundizar en su análisis legal y cómo lo interpretan los tribunales, pues parece fundamental. Exacto. ¿Y la presentación de este premio? ¿Quién la hará? Pues correrá a cargo de Gerardo Molina Gómez, que es abogado y secretario de Alhama Universitaria. De acuerdo. Y ahora pasamos, si te parece, a la segunda modalidad, la de mejor tesis doctoral. Venga, ¿quién ha sido reconocido en esta categoría de tesis? Pues aquí el premio es para David Huidobro Sanz. Es doctor en Derecho por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ah, por la UNED. ¿Y su tesis? Su tesis se adentra en un campo, bueno, un poco diferente. Se titula Un linaje hidalgo del norte de Burgos los Arcebustillo Gallo, de la Edad Media a la Edad Contemporánea. O sea, una investigación más histórico-jurídica, ¿no? Eso es, histórico-jurídica. Estudia la evolución de una familia de la pequeña nobleza a lo largo de siglos. Y esto, claro, permite entender mejor cómo cambiaron figuras como la propiedad, los derechos o el estatus social, pues a través del tiempo. Qué interesante esa conexión entre historia y derecho. Analizar un linaje concreto, una familia, debe ofrecer una perspectiva muy rica, muy mmm, pegada a la tierra, ¿no? Sobre cómo las normas abstractas se aplicaban en la vida real de las personas. Efectivamente. Ofrece esa visión práctica. ¿Quién presenta este premio a la tesis? Pues en este caso, la presentación la realizará Diego Medina Morales, que es catedrático de filosofía del derecho. Vale. ¿Y además de las entregas? ¿Habrá más intervenciones relevantes? Sí, también participará Concepción Rodríguez Marín, que es catedrática de Derecho Civil y, además, miembro del jurado en esta edición. Ajá. Y un apunte importante. Durante el acto se lamporará oficialmente la convocatoria para la edición de 2026. Ah, muy bien. Sí, asegurando así la continuidad de este reconocimiento a la investigación. Eso es una buena noticia. Claro, muestra la consolidación del premio sin duda, un evento significativo para valorar el esfuerzo investigador en el campo jurídico, que a veces bueno no siempre recibe la atención que merece. Desde luego que no. Toda la información detallada sobre los premiados, sus trabajos, los asistentes, el propio premio, todo se puede consultar en la web alama.com. Allí encontrarán todos los detalles. Perfecto. Pues ya saben, en alama.com reconocer trabajos como estos, eh, el análisis de la administración desleal o la evolución histórica de un linaje, nos recuerda cómo como el derecho, tanto en su vertiente más actual como en su perspectiva histórica, está en constante desarrollo y reflexión. Sí, quizás valga la pena pensar un poco en cómo estos estudios tan específicos pueden influir a largo plazo en la propia práctica y el entendimiento de la ley en general. Es una reflexión muy pertinente, sí señor. Bueno, pues con esto concluimos este análisis por ahora. Continuamos preparando más comentarios desde los estudios de Radio alama en Internet. Así es. Seguimos aquí trabajando bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, quien Ahora, como siempre, nos despide con la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.